Mira, bueno, la evaluación es que a mí me pareció eh, el acto del martes algo muy conmovedor. Eh, eh, el, el día 30 específicamente, que fue el día de la convocatoria, a armar en la plaza un espacio barrial, eh, me pareció el momento más bello de todos, siendo que hubo muchos momentos importantes, pero ese momento me pareció un momento donde logramos algo que no sabíamos qué forma iba a tener, ...y tuvo una forma que a mí me sorprendió... ...no era una marcha... ...era un pedazo del barrio... ...en el medio de la ciudad... ...se había logrado que... que, que ...eso que es un barrio que podía estar pasando... ...en una plaza... ...de, de cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires... ...o de cualquier barrio del suburbano... ...o de cualquier localidad... ...de, de cualquier provincia argentina... ...los jóvenes... Eh, ...la alegría... ...los chicos, los niños... ...la mezcla de adultos, niños y grandes... Las carrozas, los colores, los bailes Y el espíritu eh, de, de, de, de compartir, de alegría Era realmente muy poético